El mundo del turismo vuelve y vuelve, entre otros sitios, en las Islas Baleares. Una historia que comenzó hace casi un siglo Lo hemos visto y leído en este libro Experiencia y pobreza De nuestro invitado, de Vicente Valero Es una de las personas que más sabe De lo que ha sido el turismo En Mallorca, el turismo en Liza El turismo en Baleares Pero entre todos ellos Hubo un personaje del que hablamos esta noche Un Benjamín Que es uno de los intelectuales Uno de los pensadores más importantes Del siglo XX en el mundo Pero es que además es una persona que él y su familia fueron perseguidos por los nazis y sobre su vida, sobre su historia nos va a hablar, eh, como decimos una de las personas que más conoce sobre ella, poeta, escritor investigador, eh, muchas cosas en eh. Vicente Valero, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y enamorado de Ibiza, ¿no? De Ibiza y de Valeria en general, pero Ibiza como que tiene una fuerza especial, ¿no? Bueno, yo nací aquí, claro. en Ibiza, y bueno, pues eso eh, hace que uno tenga una relación siempre conflictiva en realidad, ¿no? Pero con cosas buenas y con cosas eh, menos buenas, pero en cualquier caso eh, sí que es una isla que tiene realmente mucha historia ¿no? mucha historia una histo historia claro y una historia apasionante una historia larguísima pero una historia también que es muy importante en el mundo del turismo y las islas en Baleares no sé si justa o justamente están asociadas a turistas en de eh, Alemania, ha comenzado, comenzó hace casi un siglo una historia de amor eh Tremenda, importantísima, de hace un siglo casi, ¿no?, que comenzó ese turismo masivo, eh, quiero decir, eh, no que existiera antes, que ya existía gente antes, eh, pero hace casi un siglo es cuando comenzó la llegada masiva de alemanes a Baleares y a Viza también y a Mallorca, por supuesto. Sí, por supuesto, el, el, la palabra masiva hay que ponerla muy entre, entre comillas, ¿no?, pero es verdad que alemania desde el principio pues fue una enamorada de, de baleares en muchos sentidos y incluso en los primeros hoteles encontramos gestores o, o personas alemanes trabajando en, en, en esos hoteles ya sea como contable ya sea En fin, es, es, es, desde el principio los alemanes han estado presentes en el turismo balear, sí. Una de las personas eh, que tú investigaste, y que conociste y que estuvo en esos eh, primeros eh, tiempos y es una persona que tiene una trascendencia importantísima, decimos que es uno de los pensadores y filósofos eh, más importantes eh, del siglo, pero la verdad es que es una historia verdaderamente apasionante. La de Walter Benjamin, ¿quién era? Bueno, Benjamin era desde luego en el año 32, que es cuando vino a Ibiza, pues era un intelectual, un crítico literario eh, que había publicado no muchos libros, pero sí que empezaba, en fin, era más o menos conocido en Alemania a través de, de sus artículos en la prensa aunque no por parte del gran público, pero sí sí de la, digamos, de las élites culturales alemanas, era bastante, era bastante conocido. ¿no? Y él además tenía unos hermanos, porque en realidad eh, procedía de, de Alemania, era una familia sí. de origen judío, sí. y, y bueno, me imagino que ellos eh, cuando empezaron a ver Eh, como crecía todo el nacionalsocialismo, enseguida no tuvieron ningún problema en decantarse, en rechazar el, ese movimiento, ¿no?, porque no, no estaban de acuerdo para nada ideológicamente. Sí, bueno, obviamente como judíos es difícil que, que, que pudieran alinearse, ¿no?, y siendo incluso ellos que no eran judíos ortodoxos, ni judíos religiosos, ni siquiera ¿no? eran más bien judíos asimilados a la cultura alemana, como tantos otros y efectivamente Walter Benjamin tenía dos hermanos un, un hermano y una hermana Eh, la hermana y él pudieron huir de Alemania, pero el hermano no, de hecho murió en un campo de concentración en el año 42 o eh, 41, no no recuerdo muy bien. No no todos no, no los tres hermanos consiguieron salir de Alemania, En ¿no? en el, en el... ...en aquellos años... ...digo yo que toda la familia... ...gran parte de su familia fue perseguida por ese régimen... ...él como asistió, como intelectual... ...y como alemán, que era y ...como judío, por supuesto... ...en el caso de Benjamin... Eh, eh, ...bueno, él se refugió en París... ...después de, de su estancia en Ibiza... ...se refugió en París... ...y pasó los últimos años de su vida en París... ...hasta el año 40... ...cuando tras la invasión... ...de los alemanes de Francia intentó huir también de Francia con con en fin, intentando eh, atravesar España y Portugal y poder viajar desde allí a, a América pero bueno no no no lo consiguió de manera que de alguna forma pues también él fue víctima obviamente del del nazismo ¿no? ¿Y qué le pasó a, a Walter? ¿Por qué siempre tenía ese halo melancólico ¿no? de algunos escritores, en este caso también el crítico literario, en el que a lo mejor el desamor, el ver las circunstancias de lo que está pasando en el mundo, ¿qué, ¿por qué le daba ese toque de, de incluso de pensar en ocasiones, porque lo dejó por escrito en diferentes momentos, como que, que se quería quitar la vida? sí es un es un eh, realmente es un personaje muy muy interesante porque tiene muchísimas eh, facetas. Eh, que, en las que podríamos profundizar y en todas ellas encontramos eh, enigmas, contradicciones, en fin es un, es un ser humano, como ser humano e eh, intelectual es, es un ser, era un ser excepcional realmente este, este aspecto melancólico que, que mencionas yo, yo diría que, que que tiene que ver o o podría asimilarse a esa, a esa, a esa visión poética que tiene de las cosas. ¿Y qué decía él, eh, qué pensaba, qué retrato hacía de Ibiza? Eh, ¿Es como lo que podemos hacer ahora? Porque eh, seguramente es un tópico lo que eh, podemos eh, ver. La diferencia de Ibiza a Mallorca. Eh, los dos ruedas estupendos, eh, pero uno es como eh, más conservador, el otro es como más eh, liberal. Eso es un tópico, pero ya existía ese tópico entonces. En los años 50, en los años 60, pues Mallorca representa pues, un viaje pues mucho más eh, oficial, un viaje, un viaje, digamos, a la corrección, ¿no? Mientras que Ibiza siempre ha sido como un lugar un poco más incorrecto, ¿no? Esto, esto sobre todo en, en los años del franquismo, eh, está muy claro, ¿no? En los años 60, en los años 50, eh, la gente iba de viaje de novios a, a, a Mallorca, ¿no? Sí, o sea, no y... a Ibiza, obviamente. Pero él sufrió en las Islas de Valeres, en Ibiza... ...algo parecido a una decepción amorosa que le marcó mucho, ¿no? Sí claro Bueno, Benjamin, la, la, la relación de Benjamin con Ibiza es, es también fascinante en muchos aspectos y empieza siendo puramente casual, ¿no? porque él va allí eh, sin saber muy bien a dónde va, simplemente porque necesitaba salir de Alemania. En su primer viaje no es una necesidad política, es decir, no, no, no es un exilio, es simplemente mmm, salir un poco de, de Berlín y se va con un amigo y con la familia del amigo Eh, a Ibiza se sabe muy bien eh, a dónde va él no había viajado nunca a Baleares no conocía Mallorca tampoco Y, y entonces bueno, conoce una Ibiza eh, que que le, le le fascina y que sobre la cual pues empieza a escribir, eh, cartas, eh, artículos y, y y bueno, todo esto es es tal. Ese es, es su primer viaje. En su segundo viaje es que es cuando conoce a a efectivamente a esta mujer, una, una pintora holandesa que también sí llevaba una vida un poco bohemia también y que había eh, oído hablar de Ibiza y se había ido pues a, a, a vivir a Ibiza y efectivamente tienen claramente un, una historia amorosa, pues, prácticamente podría decirse una historia de amor, de amor de verano, porque es exactamente lo que duró el, eh, un verano, y una decepción eh, posterior. ¿sí? Qué, ¿Qué posición tenía en la Alemania de entonces el ascenso del nacionalsocialismo? ¿Él sí. se manifestó en contra o quiso estar en un segundo plano? bueno él él en primer lugar es víctima como escritor eh, como escritor judío y de que se había manifestado en muchas ocasiones como mm, filomarxista, ¿no? pues es, es, es víctima de la censura, eso en primer lugar por lo tanto él que tenía o que escribir sea, lo tenía todo eh, para ser <ríe> víctima de la censura, sí, era sí, judío o era marxista sí, bueno pues sí, es... sí, sí. Entonces claro, él ya todo lo que era pues eh, bueno él, él él vivía precisamente de sus artículos en la prensa entonces pues estaban más o menos eh, bien pagados Pero en cualquier caso de esos artículos muchos de los cuales los escribí aquí en Ibiza y los los mandaba eh, por correo, pues eh, pues ya es una fuente de financiación que enseguida se le, se, le, se le acabó porque ya pues fue censurado bueno siguió un tiempo publicando artículos con seudónimo. Y pero luego finalmente ya ni, ni, ni siquiera con seudónimo de manera que bueno él, él, en sus cartas sí es muy crítico desde luego las cartas que han, que se conocen de esa época eh, que se conocen muchas porque la correspondencia de, de Benjamin, que ha sobrevivido es es, es, es, es, es mucha y muy y muy buena y entonces conocemos pues sus preocupaciones eh, Bueno, entonces en esas cartas pues vemos un Benjamin eh, que va de lo de, lo, de, de, de las ideas a, a, a la parte puramente sentimental y, y humana, ¿no? Como es el, el, el estar realmente preocupado por, y angustiado por lo que está pasando a su familia en Alemania porque me imagino que a los Benjamin como a multitud de judíos que estuvieron perseguidos en aquella época sí. le requisarían todo lo que pudieron requisar de propiedades de, de dinero como consiguieron más o menos sobrevivir los que se quedaron en Alemania bueno yo en el caso de, de Benjamin él en ese momento no tenía propiedades eh, su tenía, familia me refiero su, Vicente. su, su familia sí, ciertamente la, la hermana sobre todo que se tuvo que trasladar a Suiza como muchos judíos eh, el, el, el poder ir a Suiza fue, fue su salvación Eh, y realmente fue la que pudo eh, realmente llevarse cosas y, y, y a, a suiza con ella de lo que de lo que pudo salvar el caso del hijo y, y, la, y la mujer de y la, la, la mujer de, de benjamin se trasladaron a, a vivir eh, primero a italia a la riviera italiana y después finalmente a, a Londres donde ya siguió viviendo hasta hasta su muerte el hijo de benjamin murió en los años eh, 70 y tuvo tres hijas que viven que viven todavía y la saga benjamin en realidad ha continuado Claro, porque también creo que la que se quedó allí defendiendo un poco el legado de los Benjamin fue la cuñada, ¿no?, la, la hermana de George, que junto con su hijo sí. también recopilaron muchísima documentación, incluso sí. gracias a eso, no sé si se llegó a hacer eh, un libro, que es un poco lo que sí. te, te va sí. contando la, la, la historia de los inicios hasta ahora, ¿no?, y toda la transición que ha habido en Alemania, ¿es así?, Sí, pudo hacerlo, la cuñada de Benjamin pudo hacer esto precisamente porque llegó a ser ministra, ministra de Alemania, de la Alemania comunista. Ministra de Justicia, eh, creo, ¿no? Sí. Sí, con lo cual pues desde su posición pudo eh preservar el archivo eh Benjamin, que es un archivo que ha estado hasta hasta los años 90, hasta que se se se está aquí. Que se derribó el muro de Berlín eh, Pues un archivo que estuvo en Alemania En el Berlín de, de comunista Y ahora pues eh, es un archivo Que se puede consultar eh, Pues más o menos fácilmente ¿no? en, en, en Berlín Pero es verdad que buena parte de ese archivo Pues eh, se conservó gracias a, al interés de, de su cuñada Que como se, vio, se ve no por el cargo que ocupó Pues tuvo una trayectoria política Dentro del de, de Partido comunista de Alemania, pues larga y, y fructífera. ¿no? Y que creo que, ya, que la llamaban porque perseguía a los nazis, creo que, que la llamaban la, la gilde la sanguinaria, ¿no? <risa> o algo así. <risa> No lo recuerdo muy bien, pero eh, las fotos que, que aparecen en los libros de ella son realmente sí, muy muy ilustrativas. Sí. Una historia fascinante, una historia que en estos eh, tiempos eh, también tenemos que, que tener eh, muy presentes, que hemos eh, contado aquí en La Rosa de los Vientos junto a Vicente Valleiro. La historia de los eh, Benjamín que se encuentran en ese libro, en experiencia y pobreza, se titula Una historia, una historia fascinante, una historia de una familia persecuta en Alemania, una familia que llegó a Ibiza. Vicente, mil gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Mm.